Let's move to the beat. Bienvenidos a lo que es el Sabantihabs 09, sí, hoy señor. empezáis escuchando mi voz, esto es extraño y se debe a, a que Manuel, bueno, así me lo ha pedido, y aquí está con nosotros, Manuel. Aquí estoy de fondo. Ey, no de fondo no, estás en primer plano como como, como yo, vamos. Vamos. Es que he dicho y bueno vamos a cambiar un poquito y que presente el que yo no tengo ganas claro que sí y, y bueno y bueno pues se nos presenta un podcast que pretendemos que sea un poquito cortichado porque estamos ocupati sí sí y, y que bueno que hace mucho que no grabamos así que queríamos daros el flow condensado y así <risa> disfrutáis de él todo lo que podáis Eh, además, eh, tenemos algunos correos muy interesantes, audio sí. correos a casco porro, sí, cosa sí. Que, que nos llena el alma de, de, de amor. Sí. Seguramente ha, ha influido en ello la, la nueva aplicación que tenemos en la, en la web. Que solo, solo con darle a un botoncito ya ya se graba y se envía, no hace falta hacer nada es, más es, es, es un descubrimiento de Manuel increíble, es la cosa más sencilla del mundo Yo no grabo un audio correo porque sería como una cosa muy tonta Pero, <risa> <risa> pero me daría ilusión Creo que los de Gravina la han puesto así que usaré en, sí, sí. en su web Eso por ahí una cosa muy bonita y así que nada, animaros y, si no sabíais usar un programa de edición o lo que sea y por eso no, no nos enviabais audio correo pues solo tenéis que entrar le dais, grabáis y, y ya estáis se envía solo, no hay ni Exacto, que cortar ni nada es, es llegar y besar el santo sí, sí, sí Tal cual. y bueno, tenemos tenemos una nueva cuña de, de contacto que nos la ha hecho JoshDev increíble que, la cuña sí, sí, es buenísima, o sea Jos, hombre... desde aquí, te declaro nuestro amor incondicional. o sea, Sí, sí, porque es increíble, vamos? luego luego la escucharéis, pero es que me ha encantado. Es, es como es es como lo que yo sueño por las noches cuando pienso, ¿cómo será Sabantihabs dentro de unos años? <risa> pues, con esa cuña has visto el futuro, ¿no? Eh, sí, sí, he visto el futuro en el presente, lo... es increíble, increíble. Bueno, pues eso, luego la, la escucharéis. También nos ha enviado un audio review de un de una aplicación, ¿no? Uh -huh. Así que la pondremos en la sección de correos. Exacto. Y, y tenemos más cosas, pero yo no me acuerdo. Le he dicho a Brian que se encargue el de los correos porque estoy un poco perdido hoy. Exacto, está... Bueno, tiene el síndrome de Estocolmo, <risa> que ha estado unos cuantos días ahí con... Bueno, pues ahí encerrado, ¿no? Y entonces se ha olvidado de, de, del resto del mundo y ahora está ahí con... Ah, sí. Me encerraste, me caes muy bien, ¿eh? Me encerra encerrado en mi facultad. Claro, claro. Esto me lo he inventado, pero... Da igual, no se va a notar. Y, y nada, bueno, y en la sección de iOS os comentaremos dos aplicaciones, Ruberi eh, Maps y Spotify, uh -huh. que, que, o sea, Spotify... Spotify Flurry para los amigos. Y en la sección de Android eh, Instagram y Advanced Bill Splitter. Así que, mm, es. Que la de Instagram, y... la de Instagram quiero yo que sea un, un comentario más bien a dos bandas porque como también está la de la de iOS y hay varias diferencias, pues No, pero es una aplicación nueva que acaba de salir de hoy, ¿no? <risa> no, a ver, para Android sí es relativamente nueva. Sí, sí. Pero eso, quiero que la comentemos así a dos bandas, porque hay diferencias, mmm, o más bien funciones, que hecho de menos en la de en la de Android, y Ay, claro, claro. <risa> hablaremos sobre ello. Hablaremos sobre ello. Bueno, pues empezamos las secciones. Sí, por supuesto. Perfecto. Un momento. Un momento. A ver los abandijos que escuchen este podcast, que que en nuestra web, abandijos pueden encontrar un formulario para ponerse en contacto con Brian y con Manuel o bien directamente mandarnos un correo a info.salandijas.es Sí, sí, sé que les queréis. Abrazos por delante, gracias por detrás. Un momento. Para las cuestiones sobre Manuel, mandad un correo a manuel5cc.salandijas.es Manuel 5 con número... Por voy a mandar un correo a brian.sabandijas.es Podéis pues seguirnos en Twitter, arroba sabandijas, con dos, tres, arroba sabandijas. de geografía y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Detroit Bienvenidos a Milcar. En el, el directo podcast... del Estudio Central de Radio San Vicente en Sambi, California, estás escuchando fuera Buenos días, podcast. buenas tardes y buenas noches Esto es 00 Podcast En el capítulo anterior De Gravina 82 Yo me he comiendo un bocadillo Estás escuchando Y charlas.es Buenos días Manolo Buenos días philip Hola, muy buenas Os voy a contar una anécdota que me manda a el podcast del bubo Arroba gmail Bienvenidos al programa 34 de la Bordilla 2.0 Lo deberíamos llamar la Azopea Que bien, que bien lo vamos ha pasado Todo esto y mucho más en la radio de los podcast Te lo vas a perder Radio podcast Castellano Castellano Pues para empezar la sección Ayos, voy a comentar la aplicación Ruggery Maps si, si Manuel dejaba por real el teclado. Perdón, perdón. No sabía que se escuchaba tanto. Gracias, gracias. Vale, ya paro. No, no, puedes seguir, pero poquito a poco. No, no, es que yo no me sale con suavidad. Yo ahí o lo doy todo o nada. Claro, empotrando al cabecero. Claro, claro. claro. La aplicación Robbery Maps es eh, una aplicación que se dedica a, a reportar mediante mediante la gente robos <risa> en las ciudades. Entonces, eh, es interesante ver eh, el mapa de tu ciudad, por ejemplo, yo en este caso Barcelona, y ver toda la ciudad llena de pins eh, rojos en la sección del mapa. <risa> Barcelona es una ciudad con bajo índice de criminalidad, ¿eh? Sí, sí, bajísimo, ¿no? Barcelona es... es... Bueno, Suecia envidia a Barcelona en ese aspecto. No hay gitano romano, ni hay ni hay moricuos ahí robando, ¿no? No bueno, intentaron robar el sábado pasado el iPhone, ¿no? Bueno, eh, decir que este comentario viene porque Brian sufrió un atentado... Exacto, por, o sea, por parte raten... de por parte de unas personas de cierta raza, pero no es racista, ¿vale? O lo aseguro. No, no, no, no O sea, los españoles ninguno. también roban. No, es... Uf, también. Joder, mira cams, y no más decir <risa> nombres. Sh, en España se roba mucho. Y por españoles también. Pero hay que decir que cuatro moriguos eh, me intentaron robar el iPhone y les les dije, caro claro. Te lo voy a dar ya, vamos. Claro, te voy a dar eh, mi iPhone en la calle en la que he crecido durante los 18 años de, de mi vida, caro, claro. claro. Ahora, mira, ahora mismo. ¿Quieres que me baje el pantalón también? Sí. Oh. Me pongo un poquito o, o no. ¿Estás tonto o qué te pasa? Aproximadamente. Va, va. Hay que decir que tengo tengo suerte en estas situaciones, tengo suerte, es la segunda vez que me veo, y la tercera. Y no... bueno, pues ten, tengo el aura de... tengo un más 5 de escudo. Vamos, que lo conservas <risa> todo todavía, ¿no? Lo conservo todo, sí. Conservo el hígado, el bazo, eh, todo esto aún no me lo han pinchado. <risa> y el iPhone. Y el iPhone, y el iPhone, por supuesto. <risa> bueno, a lo que íbamos. La aplicación RobriMaps... Eh, la he comentado hace 10 minutos yo solo. Eh, <risa> y ahora la comento con, con la ayuda de Manuel. Eh, gracias, gracias. ¿Qué no está de más haciendo un podcast así entre dos? Pues claro, es claro. Es, un, es una cosa bonita, es algo precioso. Y gracias a claro. Skype que se cae esas cosas Exacto, José Luis, Skype. Yo, bueno, ya lo he dicho, me cago un. <risa> hola, hola. luego pondré un pic, ¿eh? <risa> Vale, vale. Pip? Creo que Skype es de Microsoft. <risa> Sí, ¿verdad? Me suena que lo compró. <risa> me suena, me suena. Se dice se rumorea. Eh, bueno, la aplicación Robbery Maps eh, tiene dos pestañas interesantes, eh, que sería Últimas Entradas y Localización. En Últimas Entradas eh, tenéis eh, robos ordenados y su descripción, eh, más o menos en tu proximidad y por orden de tiempo. Y por localización eh, ves lo que ya os he comentado, el mapa de bueno, el mapa Google Maps, eh, con todo de pins rojos, donde se han cometido los, los actos delictivos. Digamos que esa pestaña sería como un mapa de puntos calientes, ¿no? Algo así de, de criminalidad. Sí, lo que pasa es que Barcelona realmente, o sea, se montan unos encima de otros, así que toda Barcelona, Barcelona es fuego, ¿sabes? Es punto caliente. Sí, si sí, los puntos calientes, pues Barcelona es fuego. Vale, vale. Eh, ya lo decían por ahí. Cuánto amor por la ciudad. Eh, luego en la pestaña de ajustes, mmm, nada, son cuatro ajustes muy simples, eh, mostrar el tutorial o no para usar la aplicación. Eh, recargar al inicio o no eh, Cargar entradas De 10 a 50 eh, Y luego el tipo de mapa Es muy sencilla eh, Y si sí que no he comentado Para añadir una, un robo O un acto en general Apretas con el dedo Sobre el lugar donde ha sucedido Mantienes el dedo pulsado Y entonces te sale eh, El Digamos el formulario Para que sí. rellenes interesante claro, wow. si, te, si te hubieran robado el iPhone como como lo intentaron el otro día, no hubieras podido añadirlo no, porque para o sea, podría haberlo añadido porque para esto está la web tienen una web que, de hecho, sospecho que to, que la aplicación se apoya en la web porque, porque tiene o sea La aplicación se ve poco desarrollada uh -huh. y la web se ve como más más hecha, con más carisma. Como que la web salió antes, ¿no? Exacto, como que la web ya tiene un bagaje, ¿no? Lo que viene a ser eh, experiencia. Va, va, va. Ya es una web curtida, es una web que ha vivido la guerra civil, ¿no? Y, y ha pasado hambre. Es claro, una web con, que... con los robos que hubo en ella. Exacto, exacto. es una web que, que conoce de... Es una web. Va, va, va. O sea, ya con papeles bueno, para continuar con la tontería os quiero comentar la aplicación de Spotify eh, Spotify lo conocemos todos, el servicio de, de audio en streaming eh, a dos anuncios por canción sí, si no pagas, sí <ríe> exacto que lo interesante de Spotify que lo sabemos todos es su catálogo musical, que es Pues el más amplio que yo conozco, por lo menos. Bueno, yo discutiría eso, pero te lo discuto luego. Mm, vale. Termina y luego te lo discuto. Vale, vale. Bueno, la aplicación se compone de cinco pestañas, listas, buscar, lo nuevo, lo nuevo, mm, me chirría pero se llama así, lo nuevo. No se podría llamar novedades, se tiene que llamar lo nuevo. Amigos y preferencias. En listas, pues, pues las listas que tienes en tu ordenador, las que has decidido descargar al iPhone para poder oírlas en modo offline, las tienes marcaditas con una flechita que marca para abajo. Y luego tienes Toda la lista de tus canciones destacadas, la bandeja de entrada y los archivos locales. Ajá. En buscar, puedes buscar por canción, por álbum o por artista, un buscador de toda la vida. Sí. En lo nuevo, ahora me dice que necesito estar conectado por wifi para deciros que es lo nuevo. Me voy a conectar por wifi. Cuidado, no se vaya a caer exacto voy con cuidado no, que tu tu wifi no les eches agua los robores tu es, wifi eh, es muy de desestabilizarse mi wifi es, es bipolar y <risa> tiene cambios de conducta ya veo estamos, ya estamos tratando con un psicólogo un psicólogo Eh, también está tratando a la televisión de la cocina que tiene una especie de poltergeist de vez en cuando se enciende el audio sin imagen <risa> eh, ella ah, creía que vas a decir que se conecta al wifi o algo no, no, no, la televisión porque le apetece hablar, ¿no? es, es de, de naturaleza comunicadora y a veces le apetece decir algo, ¿no? pasas por la cocina a las 3 de la madrugada oscuras y de repente se enciende en el canal en el que la dejaste Igual escuchas a alguien echando el tarot. Básicamente, eh, que mi televisión está loca, pero la queremos mucho en casa. Vale, vale, y tu wifi también está loco. Sí, mi wifi está como una puta cabra. <risa> en la pestaña de lo nuevo eh, vemos eh, los éxitos, las nuevas eh, los nuevos discos añadidos a, al catálogo y noticias de Spotify. Muy interesante todo. Ajá. En amigos... Eh, tenemos la, toda la lista de nuestros amigos porque como ya sabéis está vinculado con Facebook y es muy interesante porque para mí personalmente es más cómoda la forma de navegar eh, a través de la música de tus amigos desde el iPhone que desde el propio desde la propia aplicación de Spotify para Mac y, y bueno siempre yo normalmente siempre que uso Spotify recuerdo hostia la lista de de tal de música house es muy buena, tiene una selección muy buena ¿y allá que vas? y allá que voy <risa> es, es algo que, que me... es bonito compartir la música sí, sí, ya veo <risa> y luego están las preferencias que, que está desde entrar o no en modo offline hacer que la sesión sea privada durante seis horas que lo único que, que hace es que no se publique la música que estás escuchando en Facebook uh -huh. esto si vais a... Si vais a poneros a escuchar, no sé, a la Rafaela Carrá, pues es una opción. O el canto del loco, queréis escuchar el canto del loco, ponéis sesión privada. Madre mía, si algún día llegamos a ser conocidos, nos vamos a hacer unos amigos que te cagas. Claro, claro. Eh, puedes desde aquí también hacer scrublings a Last FM. Uh -huh. eh, Añadir o no el mostrar en Facebook. Ocultar las canciones no reproducibles, que, ¿Que cuando que pagas es? el Premium Ajá. suelen ser las canciones que no están disponibles en tu país. Ah, qué cosa, ¿no? Que esto en ocasiones pasa, sí, pero ¿cómo Manuel, te es, sigo, ¿cómo es te que sigo una... escuchando con robores, Manuel. Sí, pues yo a ti te escucho bien. La cuestión, que ¿cómo es posible que una canción no esté disponible en tu país? Mm, eh, es que me da la sensación como que estoy hablando con un teleoperador con tantos robores, ¿eh? en serio. <risa> ¿Cómo es posible que no, no sé qué? Pues no, sí. no es culpa mía, lo siento. <risa> ya, ya, no, debe de ser mi, mi WeFriends que te tiene celos. Debe ser, debe ser. Pues no sé cómo es posible, pero sí que me lo he encontrado pagando premium que te ponga esta canción no está disponible en este país. Pero muchas veces son versiones, porque igual, eh, yo qué sé, una canción X cantada con no sé quién no la puedes escuchar en tu país... Pero la versión cantada con no sé cuántos, pues sí que la podéis escuchar. Ah, oh, pues, joder, qué raro. Son cosas raras de la vida. <ríe> en fin. Eh, y luego vienen las opciones de, de la calidad que quieres de música según estés en streaming o la música sincronizada uh -huh. y si quieres sincronizar en, en 2G o 3G o solo en wifi. Uh -huh. Cerrar sesión, mostrar las licencias y la versión de la aplicación. Muy simple todo. Ya veo, ya. Y eh, pues ya está la sección de iOS. Bueno, bueno, aquí. espérate, espérate, que te dije que te quería criticar una cosa, ¿no? Sí, sí, critica. Sí, lo que has dicho del catálogo más extenso, bueno, puede que sea el más extenso de, de todas las aplicaciones. Pero realmente creo que tiene un pequeño fallo. Y es que uh -huh. no tiene nada de, de música japonesa, ni pop, ni rock. A ver, eh, quien me conozca personalmente sabe que soy mucho de escuchar pop japonés, ¿vale? De, es lo único que escucho, de hecho. Y me resulta increíble que no, no lo tengan en su catálogo porque últimamente es muy popular fuera de Japón. O sea, dentro de España hay muchos más fans de, de los que pudiera parecer. Y fuera de España, en otros países de, de Europa y América también. Entonces no me cabe en la cabeza que teniendo un catálogo tan extenso no tenga casi nada. Hay artistas superfamosos que son imposibles de encontrar y sin embargo luego hay unos que no conocen ni su padre y están ahí. O sea, no bueno, lo entiendo. tienen un criterio de selección, bueno, pues aproximadamente el que les sale de los cojones. <risa> Básicamente... Eh, que eso es muy respetable sí, sí, pero que ya te digo que me, me resulta extraño porque tienen un catálogo muy amplio, de los más amplios de todos los servicios de este tipo que como como tú has dicho y me resulta súper extraño que no tengan nada de... nada japonés o casi nada bueno, igual tienen algo en contra de los japoneses pues no sé, no le gustarán los ojillos rajados o algo dirán, esto... Está que me mira así. Son, esto... son son. Yo le estoy mirando normal, eh, no me mire usted así, eh. Son misteriosos. Me está mirando usted con mucho misterio, eh. <risa> en fin, no sé, la cuestión es que esa era la única crítica que quería hacer a Spotify. No, es, es interesante oírla, es, es una pregunta, ¿tú comes sopas de estas chinas? Sí. De esto... <risa> sí, de estas cosas. ¿Chinori? Sí, se llaman noodles. ¿Noodles? De hecho yo, hace... yo las conozco por ramen, pero sé que es otra cosa. De hecho, cosas. sí, bueno, el ramen es es como una especie de, de... Bueno, no sé explicar exactamente lo que es, pero es un ingrediente de las sopas. Ajá. Eh, entonces, precisamente hace un par de días, o tres, fui a, a una tienda que hay aquí a cargarme de sopas. Muy bonito, muy bonito. Muy, inter muy intercultural. Sí, sí. sí. Totalmente monitor. Now me parece me parece guay que la gente, o sea, la gastronomía es, es cultura y es mola un montón, joder. Sí, sí. Está muy rica. Es, Caro, está todo muy rico, está todo muy muy bueno, ¿eh? Disfrutamos mucho comiendo. Y hasta aquí la sección de cocina. Claro. Y ahora ya pasamos a la sección de de Android que te hoy te sigo oyendo en roborado, pero no pasa nada. Pues ya ti, yo a ti te oigo bien, o sea, que es cosa tuya, ¿eh? Sí, sí, sigue repitiéndome lo que mi wifi es mío. Pues. <risa> sigue, sigue. Bueno, no, vamos a pasar ya a Android, ¿vale? Vale, vale. charlas podcast Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo <risa> <risa> Yo te digo, mira a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió o sea, pero estaba encabronado en me lo compro, me lo compro y me la tenía loca, perdía de nativo cómpratelo ya déjame tranquila, no sé qué <risa> Espérate un segundo, voy a por agua Porque ya estoy seco, vale. o sea, imagínate Tu oirás ruido de fondo mío Porque tengo más gema fregando los platas Ah, sí, eso si sí lo digo Ah, y el blog itcharlas.es itcharlas.com Y la primera aplicación que yo quiero comentar de android eh, es una aplicación que ya existía en años y ha salido hace poco tiempo para android y yo quería que que la comentáramos así en común porque hay algunas diferencias con la de con la de ellos digamos que la versión de android tiene algunas carencias que no me gustan eh, bueno os hablo de instagram esa maravillosa aplicación para fotos realmente instagram lo que tiene de especial es que es como tiene su fuerte en la red social porque los efectos no tienen nada del otro mundo de hecho ya hemos comentado en este podcast otras aplicaciones como pixelero matic por ejemplo que tiene bastantes más posibilidades de efectos pero bueno la fuerte de esta es la red social nada más de entrar lo que vemos en android es la pantalla de inicio En la que tenemos como un timeline, ¿vale? Una lista con todas las publicaciones de, de las personas a las que seguimos. Se, se van cargando. Eh, podemos ver los, los fabs que le han hecho y los uh, varios comentarios, no todos. Y no tiene más, es irla desplazando y, y las vas viendo. Una de las cosas que, que me resulta extraña es que las imágenes se cargan de la primera a la última. Yo realmente vería más útil que se cargaran de la última a la primera por por ir viendo digamos las que por ir viendo las fotos en orden cronológico si se carga primero la, la última foto no no le dio mucho sentido o sea tienes que esperar a que se carguen todas para ver la, la primera que, ¿Te que puedo, dejar... ¿te puedo responder a esto dime dime cuando llevas tiempo usando instagram y tienes a muchos seguidores si sí. acaba siendo como twitter no lo ves todo uh -huh. Es una pena, gracias, claro, ¿no? Claro, imagino. Pero es así. Pero que no sé, lo veo lo veo raro. Aparte, creo que tampoco conserva la posición, ¿no? ¿O sí? Mm, yo juraría que no. Pues eso es otra de las cosas que me resulta raro. Pero bueno, está bien. Segunda columna, tenemos eh, los populares en, en Android. Y básicamente lo que muestra son una serie de fotos que... Que son populares porque tienen muchos muchos corazoncitos, muchos faps Pero son populares al azahar. O sea, me explico. Uh -huh. Por lo menos, o sea, yo siempre que las veo, son fotos que dices, a ver, un chaval que es mono, una chavala que es mona, uh -huh. unos que son famosetes... Yo creo que los populares se basan en la cantidad de, de faps o quizá la cantidad de comentarios, ¿no? Sí, pero... Yo he visto fotos con no tantos faps aquí. Pues no sé, igual la O sea, he visto fotos con 5000 faps y fotos con 200. Bueno, pero eh, de algún modo 200 faps son bastantes. <risa> o sea, sí, pero no son 5000. Si estamos a ese nivel, estamos a ese nivel. Ya, bueno, o sea, yo ahora mismo que estoy revisando los que hay, acabo de ver una con 300, he visto uno con 2700 de un muchacho comiendo algo, no sé qué. Sí, creo que es el mismo muchacho eh... que he Una foto de un gatete que tiene 3600. Y bueno, yo no sé exactamente cómo lo harán, pero quiero pensar que es por la cantidad de faves y... o la cantidad de comentarios. Vale. Pero bueno, no tiene Con más. Confiamos en su criterio. Sí. El tercer botón que nos encontramos es para hacer la, la foto o bien para cargarla de la galería. Nos da las dos opciones. Es... Un punto a su favor, ¿no? Sí, si... sí pero una cosa que me da rabia es tener que entrar y encender la cámara uh -huh. y entonces luego darle a un botoncito abajo a la izquierda para entrar a la galería. Mm, bueno, eso en Android creo que no es así. Pues en iOS es así. Primero le das al botón y entonces se abre la cámara uh -huh. y luego con la cámara abierta que Ajá. está enfocando y todo el rollo, le tienes que dar a uno de los botones uh -huh. para elegir la foto de la galería. Ah, no, no. Pues aquí no. Cuando le doy en Android, cuando le doy al botón de, de capturar la imagen, me pide elige la fuente y directamente me sale cámara o galería de fotos. Pues eso es una mejora que tienen que poner en iOS, porque si quieres hacerla directamente de, de, de tu carrete, uh -huh. porque tienes que pasar por la cámara y perder tiempo. Pues fíjate, eso es una cosa que tiene buena de Android, pero sin embargo tiene, tiene otras carencias que, que ahora comentaré. Bueno, pues hacemos la foto, la pillamos de la galería y, y nada, elegimos los efectos y le damos a subir a la hora de cargar. Voy a cargar una de prueba, a ver cuál puedo escoger, a ver si tengo alguna de gatetes que suelen ser muy populares. No, mira, voy a cargar una que tengo que le he hecho a mi cama esta mañana. Una vez que he seleccionado la foto, me pide recortarla. Otra cosa que no me gusta, que es que te obliga a que sean cuadradas. O sea, no me gusta, me gustan más las fotos en panorámico, pero, pero bueno. A mí también, pero he de decir que es de agradecer que todas las fotos en Instagram tengan el mismo formato. Para la vista, es de agradecer. Ya, claro, pero yo preferiría que todas fueran panorámicas antes de que todas fueran cuadradas. Pero bueno. Y aquí a la hora de editar la foto es una de las viene una de las diferencias con iOS que no me gusta porque Android tiene una carencia que bueno, ahora explicaré. Debajo nos aparece la foto y debajo tenemos una ruedetita con los efectos que, que le podemos aplicar. Eh, si escogemos el que sea lo vemos automáticamente encima tenemos 3, 4 botones uno para añadir o no marco uno para, para modificar el brillo de la imagen o no, según lo seleccionemos o no uno para girar y el último que lo que hace es eh, cargar la foto entonces le voy a poner un efecto así chungo este por ejemplo le voy a poner marco Le voy a mejorar el brillo. Eh, eh, comento una cosita, Ajá. desde antes la no estaba la opción de hacer las fotos sin marco, vale Ajá. y se hacían siempre con marco, cada efecto tenía su marco, como ahora, Ajá. y a... había un efecto, no recuerdo cuál, que era el que menos marco tenía y siempre usaba ese, porque me daba mucha rabia el marco. Ajá. Y desde el momento en el que pusieron para quitar los marcos, <risa> diría que he hecho dos fotos con marco. Pues fíjate, para mí para mí eso fue mmm, amor. Bueno, la verdad es que a mí hay marcos que sí que me gustan, ¿eh? A mí no. no creo que sospecho que el que te gusta es el que parece una, una un negativo, ¿no? No lo sé. Bueno, ¿te visto? Es que ya, no, ya no me acuerdo porque ya no los uso. Ahora soy feliz. <risa> te he visto muchas fotos con ese marco yo imagino que será ese bueno eh, siguiente vamos a cargar eh, procesando la imagen tal le doy el botón para cargar y ya está me pide un título por ejemplo voy a poner cojines vale que no se te escape el dedo podemos habitar la geolocalización o no yo no la voy a habilitar porque bueno no me apetece y ahora podemos elegir dónde la queremos compartir si queremos twitter facebook for square o tumblr son las cuatro opciones que trae android no sé si a ellos trae otra mm, diría que no. vale pues eso yo la voy a compartir solo entriste en twitter y le doy a carga se queda cargando y puedo mientras se carga la foto puedo seguir viendo mi mi línea de fotos digamos ya se ha cargado súper rápido Y nada más, ya me aparece, ya la puedo ver y si alguien me sigue en Twitter la, la estará viendo ahora mismo. Uh -huh. Así que nada, es muy fácil y ¿cuál es la carencia que comentaba? A la hora de editar hay una cosa que me gusta de, de iOS y que no tiene Android y es que te permite... Tiene una función de, de desenfoque, ¿cierto? Sí que esa función no la tiene android y a mí me gusta mucho porque Pero te permite tener todavía te permite bueno ojalá ojalá y la no, y la añada porque la verdad es que me gusta bastante si no recuerdo mal te permite elegir entre un desenfoque radial o u horizontal no exacto bueno puedes hacerlo vertical eh, diagonal así ¿Ah, a ah, vale sí, pues sí. no no sabía eso es una línea recta uh -huh. Eh, que queda enfocada y luego en los dos márgenes siguientes empieza a hacer la degradación del desenfoque uh -huh. y el resto muy desenfocado vale, vale y claro, y está la radial también que es un efecto que me gusta bastante y no... bueno, echaba de menos la verdad, y se sí. agradece que, que esté pero bueno espero que, que lo añadan tarde o temprano Sí, yo estoy seguro de que sí, porque es algo que tiene a ellos y que en Instagram no, tardará, no deben de tardar mucho en poner. Vale, vale, perfecto. Pues seguiremos atentos. La siguiente pestañita que tenemos es la de novedades, y se divide en dos pequeñas pestañas, que una vez se llama Siguiendo y otra se llama Tú. ¿Qué vemos en Siguiendo? En Siguiendo vemos las novedades que de las personas a las que seguimos en Instagram los sus favoritos las personas nuevas a las que siguen y no sé si los comentarios no creo que los comentarios no so, entonces vemos eso eh, las fotos que le gustan y las personas nuevas a las que siguen por ejemplo estoy viendo aquí <ríe> que a dar le gustan ocho fotos vamos a decir algo bueno de él que se enfadó porque nos metimos con él en el 8 <ríe> realizar es muy buena persona sí sí es muy mono el muchacho nah, es, es buen chi chicos se ha tomado bien la, la broma ay no te enfade hombre y bueno seguimos con la pestaña de tú que en la pestaña de tú lo que vemos es lo que lo que han hecho en nuestras fotos, si a alguien le ha gustado si alguien te ha comentado una foto te aparece en la pestaña de tú Yo, por ejemplo, lo último que tengo es de hace cuatro días, porque hace cuatro días que no entro en Instagram. Luego os contaré por qué. Y, uh -huh. sí, pasamos a la última pestaña, en la que es básicamente es nuestro perfil. Arriba vemos una, una línea con, con las fotos que tenemos, nuestros seguidores y las personas a las que seguimos. Eh, una informa, Cierta información sobre nuestro perfil, como una frase y una web, que la podemos añadir. Y luego podemos ver debajo bien una cuadrícula o bien una lista con todas nuestras fotos, ¿vale? Y una cosa que, que viene la en el, en el perfil y que hecho de menos que sea otra forma es la configuración, porque la configuración hay que hacerla desde la pantalla de perfil en un botón que viene arriba a la derecha. Y no entiendo por qué no está como suele estar en Android, da, pulsando el botón menú y, y que te salga una, un botón de ajustes. Lo tenemos aquí en, en la pantalla de perfil, arriba a la derecha, tenemos los ajustes, editar perfil, configurar servicios, la privacidad de las fotos, tenemos podemos buscar amigos en nuestras distintas redes, no sé, es curioso que, que las opciones estén aquí. Y bueno, quería comentar una cosa que, que no me gusta de Instagram y de hecho por eso hace cuatro días que no lo uso. Y es que creo que, que las fotos de la línea las sirven sin comprimir. En, no sé si, Brian, tú lo sabes. Que suben las fotos sin comprimir. Claro, que en la lista, cuando carga las fotos eh, de, de las personas a las que sigues, las carga sin comprimir, o sea, a tamaño completo. Ajá. ¿Qué ocurre? Pues... Que Instagram, si lo utilizo todos los días, me puede chupar aproximadamente 50 megabytes por día. O sea, sin sin exagerar. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes una tarifa de datos de 300 megas mensuales, pues no te puedes permitir utilizar Instagram porque se te va la tarifa en 3 días. Y navegar a 128 kilobytes eh, os aseguro que es una mierda. Pero... ¿De verdad que te consume tanto Instagram? Porque Así no consume, es. consume... Yo juraría que no me consume tanto. ¿A cuántas personas sigues tú? 56. Vale. Yo sigo a 70, pero quizás por eso influya bastante. Pero... Bueno, son 20 más. No sé. No sé. Yo... Bueno, de hecho, no me preocupa mucho el tema de los datos, porque los señores de, de BodaFuente se portan muy bien. Vale, pues conmigo no. Y ya te digo, si utilizara frecuentemente Instagram, se me acabaría la tarifa de datos en 3-4 días. Y navegar a 128, que es la velocidad que te dejan cuando te pasas del límite, es una experiencia aterradora. Ya, yeah, la he vivido. <ríe> Así que nada, eh, yo lo he dicho por Twitter y lo siento mucho porque me gusta mucho. Pero, si no empiezan a servir las fotos con compresión, yo tendré que abandonar Instagram. Porque es que no me lo puedo permitir. Luego, eh, le ha pasado a un compañero mío una cosa curiosa con Instagram, que es que mmm, tiene un teléfono que tiene muy poca memoria interna, un teléfono Android. Ah, bueno, eso es otra, porque las fotos las guarda en caché, y luego los 50 megas te tienes que borrar los de la caché, si no te, te chupa la memoria. Además de eso... Lo que le ha pasado a él es que solo la podía tener instalada en, en el teléfono. No podía instalarla en la micro SIM. Ajá, eso ya no lo sé porque no, no he probado. Pero, a ver, voy a probar a limpiar la caché, a ver cuánto me dice que, que se ha llevado Instagram. Mira, ahora mismo tengo solo 7 megas de caché, que para una aplicación ya es decir, ¿eh? Ajá. O sea, voy a limpiarlo ya que estoy... Y... si, sí, tómate tu tiempo <ríe> no, nada más, es eso que espero que en algún momento los señores de Instagram pues se piensen en el servir las fotos por lo menos a, no digo que las sirvan todas porque es cierto que, que desde bueno desde el ordenador si ven las fotos de Instagram, mola verlas con, con gran calidad, pero desde el móvil realmente me da igual verlas comprimidas y se ahorraría bastante en espacio y en transferencias algunos que tenemos retina display nos gusta ver las cosas con sus píxeles en sus sitios sí pero mmm, puedes hacer perfectamente te lo prometo que una foto pese 40 kilobytes en vez de un mega y se vea estupendamente en el tamaño que tiene el iphone o mi htc te lo aseguro yeah, yeah. no, no, sí, sí, sí, y no lo tiene de, no tienesimprimir imágenes para el blog no tiene <ríe> no tienes que cargar una foto de un mega Que lo que te supone que en cuatro días se te chupe la, la conexión de, de tus máximo 300 megas <risa> y bueno nada, terminada mi pequeña crítica, esto es lo que tengo que decir de Instagram no sé si tú tienes algo más que añadir bueno, que hace poco hice los las mil fotos, fue un momento muy bonito ah, cierto, lo leí lloré, lloré para adentro <risa> eh, pero tuve tuve un fail con la foto número mil ¿Qué pasó? Porque quería quería publicar un montaje, que lo monté mal, eh, oh. lo borré, lo volví a montar porque se me borró y lo volví a montar mal, o oh. lo borré, me fui a dormir cagándome en todo <risa> y, y luego ya publiqué una foto número 1000 aleatoria, me, estuve una semana guardándome para, <risa> para hacer la foto mil, hacer una foto bonita. Ajá. Y al final hice esa mierda. Bueno, cosas que pasan. Siempre me olvido de los tweets redondos y esas cosas. Vale, vale. Así que no, no... Bueno. Nada, nada que añadir, ¿no? Bueno, y, y también añadir que hace poco escribí un post sobre el tema de la compra de Facebook eh, a, a Instagram y que si alguno está receloso con Facebook y no sabe qué hacer con sus imágenes pero desde luego no quiere que las tenga Facebook, yo me lo estoy pensando, y me sabe muy mal porque ya os he dicho que, que tengo mil fotos, estoy bastante viciadillo en Instagram, pero Facebook me huele como a azufre. Sí, ¿no? Y bueno, que hay un post en el blog que explica cómo podéis borrar vuestra cuenta de Instagram, y si queréis hacer una copia de seguridad de todas las fotos antes, pues también, también está explicado. Pues dale, todo el mundo al blog a borrarse el Instagram. Claro que sí. Y bueno, voy a pasar a la segunda y última aplicación de, de hoy, que se llama advance bill Splitter, y lo que hace básicamente es dividir cuentas de, de compras o de lo que sea. Típica situación. Eh, vas con cuatro amigos a cenar algo. Y hay un amigo listo que, que se pide lo más caro y dice, va, oh, va, la cuenta a, a medias todos, ¿no? <ríe> y claro, eso le conviene porque él, habiendo pedido lo más caro, va a pagar menos de lo que le corresponde. Pues si no somos muy buenos con las cuentas y no queremos que se salga con la suya, tenemos eh, Advanced bill Splitter. Decir que tiene una versión gratis y una de pago la de pago trae algunas mejoras no las he probado porque la que yo he probado es la gratis pero bueno con lo con lo que trae la gratis me, me sirve si alguien quiere probar la de pago y nos quiere contar estupendo no es cara son 57 céntimos la de pago que nos encontramos lo primero es que mmm, no hay posibilidad de configurar opciones nada más entras tienes una pantalla con cinco apartados por eh, vas añadiendo los datos que te piden cada una Y, y ya está. Y al final le das a dividir ahora y te aparece un, un resumen. Me voy a coger las capturas porque si hiciera ahora todo el proceso otra vez sería bastante lento. Antes lo estuve haciendo y e hice unas capturas, pues me las pillo y dale. ¿Qué ha apañado? Sí. <risa> ¿Lo pasa? ¿Qué? qué? Ah, vale. Que no las encontraba. <risa> vale. El primer apartado que tenemos se llama Personas. ¿Qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer aquí? Lo que añadir las personas que han que han venido, básicamente. Pues eh, han ido tres personas. Pues añadimos a tres personas y, y ya está. No, no tiene más. Con su nombre y sus cosas. Sí, sí. No, su, su nombre. Ya está. <risa> eh, y bueno, luego, una vez hayamos dado más pasos, eh, podremos ver más más cosas vamos a seguir la siguiente la siguiente pestaña la de la de ay que no me sale el nombre carajo ítems pues aquí vamos a añadir lo que lo que hemos comprado o lo que hemos comido si se trata de una cena por ejemplo tenemos dos opciones para bueno tres opciones el nombre de, del ítem el precio del ítem y si tiene o no descuento esto del descuento no no lo he probado os lo dejo os lo dejo a vosotros básicamente añades el nombre si es una lista de la compra pues ketchup por ejemplo y el precio del del ítem dos euros y le das al botón más que tienes al lado y lo puedes añadir tercera pestaña no la he probado vale pero Se llama impuestos y propinas, sí, porque bueno, lo veía avanzado para el uso que yo le doy. Impuestos y propinas, ¿sabéis por ejemplo que, que en algunos países eh, es de ley dejar propina O sea, si no dejas propinas te, te pueden matar, vamos. de hecho tienen, tienen En los restaurantes tienen en la trascienda una gitana vieja que se dedica a hacer maldiciones porque... Cuando pagas con tarjeta la gitana vieja le dicen, hey, que este no ha pagado nada no o propina." Entonces, ella se queda con el número con el nombre de la persona de la tarjeta de crédito y le, le, le hace una maldición gitana, un mal de y, ojo y le cobra 50 euros de la tarjeta, pero sin sin máquina ni nada. Ella con sus maldiciones, con los los espíritus de la maldición ya ya tienen acceso al banco. Claro. Entonces ya te lo cobran. Claro. Bueno, pues eso, no sé, no recuerdo si es en Estados Unidos o, o en Londres o por ahí. Eh, que sí, que es de ley dejar propina y de hecho hay un porcentaje preestablecido para, para las propinas. ¿Sí? Entonces, esta este apartado lo quería sería dividir también la la parte que le toca a cada uno de la propina. De hecho, el sueldo de, de los camareros uh -huh. eh, es viene de las propinas. Ajá. Pues el mira. sueldo íntegro de los camareros y tienen creo entender que tenían tres rangos en función de si lo han hecho bien, muy bien o de puta madre. Ah, vaya. Pues mira, eso es interesante porque así te esfuerzas a poner son una sonrisa y no lo que te hacen algunos camareros que le falta poco para escupirte, vamos. Sí, sé. Sí, fa... Bueno, igual te han en el bucata y te lo comes, ¿sabes? Igual... <risas> Espero que no. Bueno, siguiente pestaña que se llama tipo de división. Y aquí lo que elegimos es si queremos una división equitativa, todos vamos a pagar lo mismo. O si queremos una división por persona para que a nadie se le ocurra ser listillo y decir, va, venga, todos igual y... Y, y pa los cojones. Claro, todos, y todos igual y los cojones. Y en la última pestaña lo que eliges es la, la moneda con la que vas a hacer el pago. Que está sí, bien... Por... Lo voy a hacer en yenes. Está bien porque si, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, pues hacer la cuenta en euros y luego el cambio a dólares es un poco rollo. Uh -huh. Vale. Una vez que hemos añadido las, las personas y los eh, ítems... Y hemos hecho el tipo de división por persona lo que vamos a hacer es ir añadiendo los a cada persona los los ítems por ejemplo si ha añadido que y agua y otra cosa más pues en, en el ejemplo yo había hecho lechuga y, y cola vale y una botella de coca cola entonces la lechuga pues la pagan entre dos porque los dos la van a usar pero la Coca-Cola solo la va a pagar uno porque la quiere él. Pues vamos haciendo eso, ¿vale? Vamos añadiendo a cada persona lo lo que ha comprado realmente para o si alguien o si hay cosas que se van a pagar entre dos, lo vamos añadiendo para que luego nos calcule, nos haga el cálculo de, de lo que tiene que pagar cada uno. Y bueno, lo vamos haciendo uno por uno, es un poco incómodo, pero es lo que hay, hay que hacerlo y temporite. Este cacho algún día lo cortarás, lo vamos haciendo uno por uno, es un poco incómodo, pero es lo que hay, y qué? lo utilizaremos para una promo. <ríe> bueno, lo discutiremos. Como de momento tenemos la promo de Juste, pues la vamos a dejar ahí. Vale, vale. Que lo que decía, una vez que ya lo tenemos todo hecho, eh nos vamos a la pantalla principal y le damos al botón de dividir ahora y veremos que nos sale una pantalla con el total de la cuenta en la moneda que hayamos elegido y nos saldrá separado lo que tiene que pagar cada uno vale y ya está cada uno paga su parte y no tiene más es... Todos exacto es una aplicación útil la verdad porque Mm, yo que todos no todos tenemos amigos listillos. Sí, y yo y, a, y yo tengo la mala suerte de no ser muy bueno con las cuentas, entonces me la cuelan. Yo, yo es que soy perezoso. <risa> soy soy de, de una pereza importante. Mm -hmm. Y yo todo lo, la cosa de, de hacer una reseña de esta aplicación vino porque vi una para iOS que que se llama MyPart. Y le dije al señor, oye, ¿por qué no la comentas? Pero él, que es un señor eh, muy preocupado por el diseño, me dijo, no, es que esta aplicación es muy fea y no la voy a comentar. Es que es fea, está esculpida en piedra. Joder, pues a mí me gusta. Pues muy mal. Bueno, no vamos a dar nombre de la aplicación para que no nos odiéis. Pero, pero eso, aquí el señor dijo que, que no la comentaba porque era muy fea. Yo me encargaré de encontrar una más bonita. Bueno, vale, pues encuéntrala y te dejo de deberes que la comentes para el próximo. No, no me pongas más deberes, por favor. <risa> nada, nada, deberes hay Vale. Bueno, bueno, pues yo ya he terminado. Si te parece... Me parece. Pues, ala, vamos con los correos. El Posca, del Posca Traigón. Don Jesús creador y responsable del Posca de Guapín, nos informa. El Posca de Guapín es un Posca dinamísimo, que hablamos de historia y cultura pop. Pero eso saldrá carísimo. Se equivoca, don Javier, el Posca es totalmente gratuito. Pero al menos será difícil de encontrar. En absoluto, el Posca se puede encontrar en el blog, en elpoca de guapink.blogspot.com. Le hay to viene, solamente tiene que poner el poca o guapink. Con poner me encuentra. Pero el poca hace paraísimo o futísimo. El poca van juntísimo, señor Javi Marín. Muchas gracias. Olvídese de aquello de ni no sabe de historia ni de videojuego ni de serie. El poca merpoca traigo. Pasamos a, a la sección de correos en la que tenemos un poquito de material, tenemos cositas frescas frescas, uh -huh. y esta sección... cosas de hace un mes que ya nos faltan frescas. <risa> esta sección te dije que la llevaras tú porque, como ya dije al principio, estoy un poco perdido con, con los correos y tal. Ningún problema, eh, tenemos el primer correo que tenemos por aquí, ti estoy buscando, ti vale, Tenemos una conversación con Ayrton en la que seguimos hablando del tema de la aplicación para iOS. No nos uh -huh. hemos olvidado y, y bueno, ya con montamos el pollo, vamos a Ayrton sobremanera por hacernos la aplicación y todo, uh -huh. pero estamos pendientes de hacer unas modificaciones uh -huh. que aún nos podemos eh, adelantar. En... Y parece que tenemos algo parecido a, a una opción para subir la, la aplicación a la App Store, pero también tenemos que hablarlo un poquito y, y bueno, que desde luego todo depende de los cambios que tenemos que hacer y a partir de ahí ya veremos cómo encaminamos el tema. Claro, está, seguimos trabajando en ello. Estamos estamos trabajando, no es mentira, eh, tengo, un, tengo, un, tengo un señor en... Eh, oscuro trabajando en ello un chino oscuro oscuro he dicho bueno un chino un chino que ha ido mucho a la playa un chino del vietnam claro, claro. <risa> eh, tenemos por aquí un anuncio un anuncio claro claro un correo Ajá. que se llama subir apps subir apps ...que es un señor que nos da todo su amor y nos dice que él eh, nos puede ayudar con el tema de subirla... Ah, cierto, cierto. Señor José. Sí, que le contesté al correo y sigo esperando su respuesta. Así que José, si nos escuchas, respóndenos, que estamos ahí expectantes. Sí, sí, nos respondió. Yo tengo la respuesta aquí. Ah, pues yo no la tengo. Pues luego lo hablamos. Vale, vale. Vale, porque no la he leído, o sea que interesante. Y tenemos un correo del señor Pablo. Pablo está liado. Ah, cierto, sí. Ese lo leí. Va, que... Buenas, amigos. Lo, lo leo. Sí, venga. Vale. Muchas gracias. De nada. Gracias, de verdad. <risa> Buenas, amigos. Solo quería comentaros mi actual suite mi actual situación y mi baja actividad estas semanas. Sabéis que me encanta enviaros correos, pero resulta que estoy centrado creándome una tienda web virtual y entre el curro y esto, pues me queda muy poco tiempo. Además queda menos de un mes para volver a ser padre de una nena que se llamará Daniel. Uh, uh, uh, <ríe> <a> ser padre. <ríe> Seguiré escuchando el pod, por supuesto. Y la review del ARC que os prometí la tengo casi terminada, espero poder terminarla esta semana o la que viene como mucho. Pues data, me gustaría que cuando por fin termine mi tienda web la visitaseis para que me deis vuestra opinión de cómo quedó y si os gusta o no. Simplemente me gustaría conocer vuestra opinión, la valoraría mucho y no es con ánimo publicitario, mucho menos. En la tienda básicamente vendo sellos, cuños para los amigos, de todo tipo, personalizados, vamos Eh, vamos, os hago un, un cuño gratis de sabandijas cuando queráis aunque no sé si sería útil para algo, pero quedaría guapo y os lo haría de corazón ¿eh? <risa> bueno, adiós, y espero escucharos pronto bueno, Pablo, pues lo primero, felicitarle, ¿no? porque va a ser papi otra vez lo primero, felicidades por esa niña vamos <risa> eh, de hecho hemos estado hablando con, con Pablo por el email y eh sobre los temitas que nos que nos presenta eh, bueno, ya le felicité por por lo de su hija y, y que nos hace mucha ilusión tener una abandija más en este mundo. Claro que sí. Eh, que no te preocupes por tu baja actividad porque esto no es ninguna obligación ni claro. o sea, nosotros nos llenado de orgullo saber que estáis ahí y entendemos perfectamente que tenéis ocupaciones. Hombre de Dios, que tienes? <risa> un hijo, una hija en camino, la tienda, el trabajo. Hombre, estás arriba. Eso lo entendemos. Claro. Si estamos ocupados nosotros y nos tocamos nada más que los huevos. <risa> Eh, que todo el, que el mundo no es que sabe no todo el mundo sabe cómo es la vida universitaria. Hoy oh, sí todo yo Todo el mundo lo sabe. Yo estudio mucho, yo estudio mucho. Mentira, estudias el día antes. Mentira, estáis de fiesta todo el día y ahí triqui triqui, <ríe> pa allá, y triqui triqui, paga. Pues pues sí, estamos. Hacemos lo que podemos. Claro. <ríe> eh, el tema del sello es algo que mmm nos hace ilusión, ¿verdad, sí, Manuel? Sí, sí, sí, sí. Yo lo he estado comentando antes con Brian y decía, bueno, ¿y para qué queremos nosotros un sello? A ver, de primera necesidad no es, pero sí es cierto que molaría que cuando hagamos un sorteo y os tengamos que enviar algo si es algo físico, que llegue con un sello de, de la sabandija. Exacto, y vosotros lo chupéis y digáis, <risas> ah, esto lo ha chupado Brian. No, exacto, lo chuparás tú, que será el que enviará el sello. Y luego, no, no. en fin, si tenemos un fan super ahí, lo despegará y lo chupará y... <risa> <risa> y, y lo venderán en Ebay. <risa> en fin, no, en serio, que... No es que sea Ay. necesario, pero que molaría mucho. Sería guapísimo. Y luego, por supuesto, yo me pegaría uno en la frente. <risa> <risa> yo una vez hice eso, vale... Y en plan coña, y luego se me olvidó que lo tenía puesto y lo fui paseando por la calle durante como tres o cuatro horas, <risa> hasta que alguien me miró, se rió de mí y empezó a señalarme a la frente, y en, en plan jajaja ja, ja, mira eso, y ya me acordé que tenía el sello. <risa> esto, Dijo, es, bueno. esto es esto bueno, es real. Bueno, yo, yo conozco una peor. Una amiga una vez en un examen de historia se escribió en la mano eh, la chuletilla. Y entre los nervios, el sudor de manos y todo, se secó la frente con la mano... Y se dejó una bonita corrida de tinta en, en la frente... Y cuando fue a entregar el examen, le miró a los ojos, como buena dama que es ella... Y el profesor miró a los ojos a, a, a la chaval... Y le dijo, ¿no? ¿se te ha corrido algo en la frente? Eh, sí. Tienes como un ex, una chuletilla en la frente, niña. No, no sé si estás estás vizcaín o algo y ves para allá y para acá y te ves la frente a ti misma. o Qué grande, qué grande. Total, que le cayó un pollo a la, a la, a la chica. No me extraña. Y todo esto bueno, venía por el sello, ¿eh? Bueno, sigamos, por favor. Proseguimos proseguimos con el tema. Tenemos por aquí algún correíto más. Eh, otro de Aiton, Aiton nos habla mucho eh, por correo, eh, le gusta enviarnos correos y Pablo, nos encanta. A Aiton, perdón. Pablo, sí, nos encanta, por supuesto. Hombre, eh, pero eso ya lo sabe él. ¿no? Sí. Pablo nos comentaba el análisis escrito del Xperia Neo, que esto está publicado. Sí. Está publicado, uh -huh. pues. Le quitamos la estrellita. Muy bien, Pablo, nos ha gustado mucho tu análisis. Por supuesto. Oh. Aunque no me acuerdo de que está publicado, pero nos ha encantado. <risa> eh, tenemos un audio, el primer audio que hemos recibido por el nuevo sistema este de, del blog. Ajá, ¿y de quién y es? Me hizo mucha ilusión porque se me menciona personalmente. Sí, sí, sí. Y además viene de una persona pues, de una persona que tú que quieres nos mucho. Llena el corazón. Sí. Eh, vamos a ponerlo, a ver a ver quién le reconoce y ya luego comentamos. Luego ya comentamos los hechos. Vale, pues dale el play. Señores de Sabandija, me parece muy bonito esto que han hecho ustedes de mandar el audio correo por aquí. Quiero mandarle un saludo aquí con este pass de fondo y nada, que no imiten malos de Gravino82 que son un posca mierdero. Sigan ustedes con su rollo que me gusta un montonazo. Gracias y de nada a los dos y al, al perro de padre de familia un beso. Y a hermanoé también, a <risa> Ay, Dios me hombre, encanta, hombre. me encanta el momento perro de padre de familia. Y al perro de padre de familia un beso. Es, es genial, genial. Es genial. Yo esto es todo amor. Mm, <risa> Ya. Me, está, me está gustando sospechosamente que me llamen perro <risa> joder de, bueno, no voy a hacer comentarios <risa> que sabes que luego me paso en fin que bueno, pues si no sabéis quién es eh, os quedáis con la duda y no si, lo, lo ha dicho <risa> no hay duda porque lo ha dicho lo ha dicho, lo ha dicho tengo eh... poca retentiva, no sé si te has dado cuenta jajaja <risa> Bueno, que nos ha encantado el correo, de verdad. y Nos ha encantado Pablo, señor Pablo, Pablo, señor Pablo, Pablo nos ha encantado. Eh, muy bonito, muy... Además, Pablo es un profesional de lo que viene a ser el hablar a acortichado y, y lo ha hecho en menos de un minuto. Nos ha hecho un audio ahí guapo, guapo. Sí, sí. Muy bien pablo muy bien me gusta y ya veis ya veis la calidad que da el botón 5 nuevo de la web así que utilizadlo. sí pero esto el sonido de fondo que lo ha hecho en plan reproduciéndolo con sí el... yo creo que le ha puesto una radio de fondo o algo ¿eh? es es un señor con, con ideas sí porque creo que no se puede editar audio ni, ni seleccionar varias fuentes ni nada bueno bueno probaremos probaremos a subirles uno a su, a su podcast a través de su blog que también han puesto el mismo sistema y, y indagaré a ver si cómo se puede hacer. De hecho, de hecho tú no has escuchado el, el último capítulo suyo, pero nos dan las gracias por, por recomendarles el sistema. ¿Nos dan las gracias? Sí. De nada, para ellos. <risa> de nada, ¿eh? Venga, ahí. Ajá, qué chavales más majos, ¿eh? Estos... Estos gravinas, son unos chavales muy majos, ¿eh? Bueno, va, pasemos al siguiente, por favor, Pasamos que nos... Pasemos al siguiente audio, que es un audio del señor David García. Eh, es David el Geek, en Twitter es un amigo amigo blogger, de amigo de aquí, de, de los alrededores de la, tuyo, de la marca. Tuyo, porque yo no lo conozco de nada. Claro, claro, no, es un, no nos hemos olido el pelo, pero es es majo, es majo el chaval, es un chaval de buen ver, eh, las chavalas eh, deberíais de, de intentar saber acerca de David el Geek. ¿Estás soltero? Eh, no lo sé. <risa> pues antes pero, de... Pero antes seguro de... que si las chavalas quieren saber de él, él quiere saber de las chavalas. Ya, pero antes de crear expectativas, asegúrate de que no esté ocupado. Es, es un señor polivalente, yo estoy seguro de que no tiene ningún problema. ¿Polivalente o polígamo? ¡Ja, <risa> ja Polivalente queda más fino Vale, vale Es polivalente, igual te hace un dal que te hace un, no sé sabe de todo Bueno, vamos a escuchar el audio a ver qué nos dice porque yo no lo he escuchado, o sea que Hola chavos viejos, bueno, lo prometido de deuda y os envío el mensaje con voz Soy David García de www.nodropan.com y bueno Me gustaría contaros una anécdota que me pasó el otro día, que es que por la noche estaba escuchando música con mi con mi móvil, cuando de golpe me, me suena voz de Brian en los auriculares diciendo hola sabandijos, son las 3 y cuarto de la mañana. Bueno, no es las 3 cuarto, me estoy inventando la hora y me estoy muriendo de sueño. Y pff, me pegó un susto bastante importante porque, wow, me está sanando aquí el Whatsapp al lado, me pegó un susto bastante importante porque no me lo esperaba. ¿no? Y es que me había bajado un, pod, un podcast vuestro y se me había mezclado con la música bueno, el otro día Jordi me enseñó la aplicación me pareció muy interesante que tenéis para Android y el blog muy guay me gusta lo que publicáis, os voy leyendo y os voy escuchando también por el podcast qué bueno que en definitiva que fue un placer estar con vosotros también en el Mobile World Congress que nos veis por allí y espero que os vaya bien en el mundo de el blogging y el podcasting venga, un saludo en eh, respecto al audio de David eh, me he dado cuenta de que los bloggers tenemos esta forma de hablar en plural, ¿no? Sí. Eh, es, estuvimos muy contentos de veros en la mobile. Es cierto, porque solo te vieron a ti. <risa> Pero todos hablamos en plural porque parece que somos un equipo de trabajo muy grande. Sí, sí, es como eh, Internet lo pluraliza todo. Claro, claro. Eh, bueno, Solo decir que a mí, yo también soy seguidor de, de su blog, no solo spam, es un blog en el que hablan de cosas muy interesantes, eh, igual te saltan con un artículo de astronomía o con uno de tecnología y, y la verdad es que siempre tienen contenido El blog el es es polivalente, ¿no?, como él. Es un blog polivalente, como David, eh, le da todo. <risa> Joder, <risa> espero, que, <risa> espero que David no te escuche. <risa> No en todos los sentidos, el blog sí, David no lo sé, no creo. Vale, vale. Eh, es un señor bajo, lo entenderá. Y, y nada, que respecto al susto que te pegué, mmm, lo siento. Pero eh, que eh, yo creo que no lo he entendido bien, ¿qué pasa? ¿Que lo soñó o que se le mezcló o cómo es eso? No, momento no sueña con mi voz <risa> Se le mezcló Supongo que alguno de los audios De, de la Mobile World Congress Estos audios acortichados que hacía sí. En plan diario, diario. Mm, Puede ser Pues sospecho que sería uno de esos Pues igual, no sé No lo había entendido ¿La muy bien eh, Y eso Que, que le sigáis y, y esas cosas También comenta, porque es vecino de Es vecino de de Kempa, uh -huh. nuestro compañero redactor. Ajá. Que Kempa le enseñó la aplicación y que le ha gustado mucho y tal. Ajá. Si quiere, le podemos decir la, en la forma en la que la hicimos, si quiere, David, para, sí. tener, para que tengáis vuestra aplicación en, para vuestro blog. Vamos. Sí, porque Así es sencillo. Del colegueo. Sí. Y, tal. <risa> y tal, porque nosotros como equipo pues estamos muy orgullosos de que vosotros... Eh, bueno, pues no os tengáis así este aprecio, ¿no? Claro, claro, claro. Y tal y tal. Jajaja. <risa> El siguiente, venga ahí. Vamos. Eh, Tenemos por aquí un correo de ellos De hecho, nos lo envió por DM. Ajá. Eh, la, y... la review, dices. No, no, no, no. El, a ver qué os parece esto para las formas de contacto y ah. una carita simpática. Bueno, pero eso ya lo habremos puesto a lo largo del podcast, o sea que... Exacto. Habréis oído unos métodos de contacto que mueven masas. Así que nada, pasamos... ¿Tenemos por ahí el suyo, ya que hemos hablado del el de la review? ¿Lo tienes por ahí? Yo no. Ah, pues yo tampoco. ¿Dónde estará? Pues ¿dónde yo... Estará? Eh, vale, lo busco. Vale, perfecto. Eh... ¿La review de qué era? ¿Lo sabes? Pixable. Lo tienes en Dropbox. ¿El qué? El, el vídeo. Es que es un vídeo. ¡Ah, vídeo! Claro. Es un vídeo en MP4. Audio correo Pixable. Ajá. Eh, buenos días. Para no perder la forma física, os mando otro audio correo. Y para no ser acaparador, lo hago en tamaño chiqui. Espero que os guste y a los abandijos también. Seguro que sí. Pues sale Y... Eh, mierda, he hecho esto grande. <risa> y tengo por aquí... Eh, aquí está. ¿Preparados? Preparados. <risa> Hola muy buenas soy Yosdef, esta semana quería comentaros rápidamente una aplicación pequeñita social, su nombre es Pisable HD, te sirve simplemente para ver fotos, fotos de tu cuenta de Facebook y nada más, solo hace eso, así de sencillo. La pantalla de Inicio es un resumen actualizado, con las fotos que recoge del feed de tu cuenta, que está dispuesto en tres filas y cuatro columnas. Cuando pinchas sobre una de ellas, entras en los álbumes de los contactos que han sido actualizados y moviéndote de izquierda a derecha navegarás por los diferentes álbumes. Una vez dentro del álbum, desplazarás hacia arriba y hacia abajo para navegar por las fotos que están en orden cronológico. Ahí mismo puedes ver los comentarios de las fotos, comentarlas e incluso hacer un me gusta. Esto ha sido todo sobre Pixable HD y sin más me despido. Un saludo de JoshDev para todos los abandijos. Me encanta, me encanta este hombre. Tiene una voz súper de, de promo, ¿eh? Sí, he de decir que Josh es un profesional de, de lo que vienen a ser los audiocorreos <risa> y las reviews, porque la, la hace toda del tirón, si os sí, dais sí. cuenta... A mí me suena, a mí me suena un poco como anuncio de teletienda, en plan, ¿te presentamos el nuevo yes Extender? Sí, pero, pero, pero bien hecho, ¿eh? Sí, Porque no, no, es no o sea... Porque está bien hecho. Sí, lo he dicho en ese sentido, en plan comercial, pero bien hecho, o sea, me encanta. Sí, sí com comercial, comercial con flow. Me encanta el tono que le pone a la voz y, y lo rápido que lo hace y lo resumido, o sea, queremos más de eso. Sí, sí, además resumido, que no es... está muy bien, está muy bien y bueno yo, yo est estamos muy contentos con yo ¿eh? sí, sí sí no yo me, me está cayendo bien ¿eh? es es una buena adquisición ¿eh? sí, sí. Sí, sí. y sí. así que nada tú envíanos cositas ¿eh? y si alguien quiere probar pixable pues lo puede probar hoy claro que sí les dejamos os damos permiso ¿eh? <risa> sin Venga. problema nada nos vamos a dar con el látigo no os preocupéis Venga. No, no. nos haremos remar hasta américa del norte <risa> bueno El último correo que tenemos es una cadena que, que tuve con Sertinator, ajá, que es el ganador del sorteo de Things. Eh, le envié un email, ¿no? para, para decirle Bueno, os lo voy a leer. Hola, buenas tardes, Certinator, soy Brian, el Community Manager de Sadicas. <risa> <risa> que es que queda muy de, de señor sí, con papeles. Sí, sí, sí, ya veo. Este señor viste con traje y esas cosas. <risa> Y es para mí un placer decirte que, Abro Negritas, eres el ganador del nuevo, de, de nuestro concurso... Joder, qué mal leo. De nuestro pasado concurso de things para iPhone, Cierro Negritas. Dimos la feliz noticia hace unos días en el podcast, pero supongo que al no ser oyente no te has enterado. Pese a ello, nos ponemos en contacto contigo para darte tu premio y aprovechamos para invitarte a que nos escuches. Y le envié un enlacito ahí, todo guay. Bueno. Aquí tienes el promo promocode y el codiguillo para ahí. Si tienes algún problema con él, no dudes en hablar con nosotros respondiendo a este email. Disfruta mucho de la app, a salud de todos los demás concursantes. Ajá. A esto me respondió muchas gracias, últimamente no tengo tiempo y llevo tiempo sin escuchar vuestro podcast, lo siento. Por cierto, tengo un problema con el código, bueno, tuvo un problema con el código, así que me puse en contacto con los desarrolladores otra vez, se lo conseguí. Si el, el y señor dije, es un producer que te cagas. cuando Sí, se, ha, se, se han portado muy bien los chicos de Zinx. Cuando ya se lo logré enviar, le dije que nos haría mucha ilusión poder eh, leer un mail suyo un audio correo sobre la experiencia con la aplicación. Uh -huh. Y lo mucho lo poco que le, que le hubiese gustado. Y Certinator, ni corto ni perezoso, nos ha grabado un audio correo. Ajá. Que te cagas. Pues... Vamos a darle al play. Con todo el flow y... Y todo. Así que... A escucharlo. Hola, buenas, soy Sertinator y he sido el ganador de Zinx, la aplicación que sorteaba Sabandija y he sido el afortunado. Pues la he usado durante poco tiempo, vamos, la instalé hoy y he estado toqueteándola a ver qué tal iba y la verdad es que me parece una buena aplicación. Eh, dejando aparte de que quien la quiera comprar le cuesta 8 euros dejando esa parte si la consigues como yo la he conseguido es muy buena aplicación de hecho incluso pagaría esos 8 euros por esta es una aplicación eh, que sirve como gestor de tareas bastante intuitivo fácil de usar y voy a explicar mmm, aproximadamente cómo funciona la aplicación pues en la pantalla principal encontramos un buzón de entrada que para ir colocando tareas las tareas de hoy la de después la luna planificada para bastante más tiempo o las de algún día que son algo son tareas o algo que tú quieras hacer pero no sabe cuándo, cuándo lo va a hacer. Después lo de eh, proyectos, son tareas, son realmente un grupo de tareas. Y el registro, eh, por pues las tareas que ha se van almacenando ahí. Debo decir de que Apple, con el, la última actualización del iOS 5, introdujo una especie de aplicación llamada Recordatorios, Eh, que al fin y al cabo hace lo mismo que esto, aunque también debo decir de que estas están mucho mejor organizadas. Refiriéndome por supuesto a la aplicación things a cómo se ordenan aquí las tareas y demás. Cualquier persona que tenga muchas cosas que hacer en un día le vendría bastante bien una aplicación como esta. Además funciona tanto en iPod Touch, que eh, el que yo tengo, en iPhone y en iPad. Bueno, tengo que decir de que en iTunes, o iTunes, como a mí me gusta decir, eh, tiene 627 valoraciones con 4 estrellas, lo cual está bastante bien. Y yo eso, la verdad, es que me da más confianza de que es una buena aplicación. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, los de Sabandija, eh, que gracias a ustedes he conseguido esta aplicación la cual creo yo que la voy a usar bastante porque últimamente estoy bastante atareado. Bueno la verdad es que también debo decir de que tiene mucha suerte porque gracias a Dios no voy a tener que llevaros en un barco vikingo a Remos hasta América del Norte, una travesía bastante larga. Por cierto que se me olvidaba, espero que esto sea un audio correo y no esté hablando para nada. Aunque bueno, lo más importante es que esto está siendo grabado con mi iPod Touch, Apple al poder. Aunque bueno, te voy decir que también tengo un Android y tal vez futuramente un Windows Phone. Bueno, dejando cosas apartes, gracias y un saludo. Bueno, eh, el señor Sertinator, <risa> <risa> qué majo jodido. <risa> El... es que me encanta sobremanera el... lo más importante es que estoy de la iPod Touch, aunque tengo un Android <risa> y posiblemente en un futuro un Windows Phone <risa> claro que sí, Sertinator en la variedad está al gusto a mí me encanta me encanta el desparpajo que tiene es que tiene tiene poderío ¿eh? sí, tiene... Sí. Sí, sí. yo no la... sé, no le conozco pero sospecho que es de Andal Andaluz o muy cercano Sí, de cerca del sur. Cerca Por el sur. igual me equivoco, no sé, que nos mande otro de correo y nos lo, nos lo confirme o desmienta. Exacto, exacto, que nos envíe la partida de nacimiento <risa> y, y ya el departamento de, de tonterías ya lo confirma. Ese soy yo. <risa> Y, y qué más que el tema de que se haya acordado del barco vikingo eso mmm, a ti te llena no me llega me llega porque, porque ya sabéis que el barco muy de, de hacer cosas vikingas el barco todos, vikingo es o sea. invención tuya o sea que claro claro mmm, muchas gracias muchas gracias por mantener porque es parte ya de la cultura nuestra de, del sabandi el bar, los barcos vikingos y las cosas vikingas yo Voy a intentar añadir cada día, cada cada día que grabemos, un elemento vikingo más. Pues hoy no has incluido nada. No, pero yo yo ahora me estaba acordando, porque estaba pensando, ¿y qué, qué, qué hay vikingo que me llama la atención? Ajá. Eh, el cuerno este que usaban... ¿Para beber Esto cerveza? Yo... No, no, no, el para comunicarse, que, que pegaban ahí un soplido. Ah. Es, es que era cuerno y era a la vez... Para, para soplar y que la Guardia Civil de, de la época no les pusiera una multa. La Guardia Entonces, Civil ellos, vikinga. Exacto, la Guardia Civil que iban a caballo, a caballo o no, o, no. o a burro, iban a burro. Y, y los vikingos, claro, pues no podían llevar las galeras, ¿no? Si iban iban bebidos. Ajá. Entonces ellos soplaban ahí y en función del tono, ¿no? Ah, ya Cogían veo para dónde vas. Claro, ellos escogían un triángulo, ¿no? Y hacían clin y entonces luego soplaba, ¡puf! Y entonces según la combinación de sonidos, pues ellos descubrían, ¿no? Si, si iban borrachos como ratas o, o no tanto. Ya veo ya. Claro, claro. Bueno, bueno, me, me gusta, me gusta tu aportación vikinga de hoy. Mm, muchas gracias. Yo soy soy soy un entusiasta de la cultura vikinga y me gusta estudiarla. Y bueno, pues estamos ahí en ello y poquito a poco os iré desgranando no todos todos estos factores de, de la cultura vikinga porque yo sé que a vosotros eh, los oyentes de un podcast de tecnología os interesa mucho. Ajá, o no, pero da igual, tú lo vas a contar. <risa> sí. <risa> vale, vale, me gusta. Eh, bueno, nos... ¿Y aquí estamos tan agustito? Sí, ¿nos queda algo más o ya hemos terminado? Ya hemos terminado y pasamos a la despedida. Pues hala, vamos a despedirnos. Aquí estamos con la despedida. Me again, duele mucho... ¿Again, again? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Again? ¿Por segunda vez? Ah, exacto, estamos repitiendo esto porque a Manuel le ha salido un chiste mal. Y podía dañar mi imagen. Exacto, y a mí me está doliendo la cabeza eh, y me estoy orinando, pero aquí estamos. Pues nada, terminamos rapidito y te piras. Yo es que... Mmm... Me ha gustado mucho grabar este podcast porque hacía mucho tiempo que no escuchaba la voz aterciopelada de Manuel. ¿no? Este este timbre, este timbre tan particular suyo. Feo, quieres decir? No, no particular, particular con todas sus particularidades y, y y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo diré lo mismo para no quedar mal. <risa> Qué bueno que También aprovecho aquí que nos estáis escuchando para pedirle perdón porque tuve una... Bueno, el rencor... No me creo que vayas a hacer eso. El rencor... No me lo me creo. ...me en mi interior y, y hizo una acción fea, o sea, muy fea. Madre mía. Pues ya lo hablamos, hombre, no hacía falta humillarse públicamente, no te lo he pedido. No, no, pero, pero yo sé que estuvo feo, sé que estuvo estuvo feo. Bueno, bueno, no pasa nada, hombre, sabes que yo quedas perdonado. Yo estoy, estoy intentando contactar con Isabel Gemio para hacer para volver a hacer un sorpresa sorpresa, ¿no? Y, y hacer una imagen de estas, ¿no? De, de tú en un sofá, ahí, que no sabes qué va a pasar y aparecer yo corriendo, llorando... ¡Manuel! Con los brazos abiertos... Um, sí, algo así, me apetece. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. ay señor. Y nada, aquí estamos. Ya veo, ya. Bueno, ¿despedida terminada o qué? Claro que sí, yo es que me estoy mirando Pues ala, gracias por escucharnos una vez más, y claro, claro. esperamos que os haya gustado. Esperemos que este sea más corto que habitualmente. O no, para, porque tiene pinta de que no. Para, bueno, para no aburridos demasiado. Me duelen los oídos también ya, de los cascos. Ala, de... pues ala. Estoy cansado. Pues ala. No, no. Os quiero os quiero lanzar un, un abrazo de, de, de oso panda. Vete ya, anda, vete cosa, ya. Es una cosa que estoy haciendo a menudo últimamente, ¿no? Cuando me voy a la cama digo abrazo oso panda es cierto es cierto no, no es una cosa aleatoria yo no lo, no lo entiendo pero queda cuco pero tiene porque los osos panda como son blancos y negros pues son monos si sí, ¿no? son porque combinan con todo sí, sí. ¿no? <risa> tú dices yo me cojo un oso panda y oye pues me pega con el iphone una tele es una tele antigua pero con todo oye yo yo me, me voy a comprar un oso panda porque es que es un súper útil pues. <risa> ¡Súper práctico! Re recoge las cacas, ¿eh? No, pero le enseñaré a que se las recoja él solito. Ah, vale, vale. Hombre, claro, que es un oso panda, que es blanco y negro, ¿eh? Que, que no es poca broma. Cuidado, ¿eh? ¿eh? <risa> ¡Hombre! Muy bien, muy bien, pues ya nos vas contando y eso. Claro que sí. Bueno, eh, abrazos por delante y por detrás. Muy bien, lo mismo digo. Y, y que vaya muy bien, dijo Exacto. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído otra vez con los robores? Que no, que no. Si yo no he notado nada. Yo es que te he dejado de escuchar. Pues yo estaba aquí haciendo el mongol. Y yo, Manu, Manue, Manue, no. ¿Me escuchas? ¿Manuel? Joder, ¿qué porno? ¡Manuel! ¡Masto, eh! ¡Eso lo voy a poner, eh! ¡Porque te ha quedado súper ¡O sea, vamos! ¡Porque estoy bien! ¡Si no! ¡Buah! ¡Jajajaja! <risa>